iba a ser una salida en muy buenos términos claro porque, con la promesa de volver en algún momento claro, porque él tenía una cláusula de salida claro. y tenía un contrato más importante ahora, el tema es que se, se, se abre un margen de duda porque tal vez en este momento a la dirigencia ciclista no, no, no le importa exclusivamente quién va a venir lo que le importa es cómo va a ser para pagar dos contratos y que se recupere y Tulio. Que Croco? y que Tulio termine bien porque lo que sufrió fue una grave lesión claro, porque una la rotura, se le cortó el tendón, tendón del cuádriceps. Cuádricep, sí. es más El traslado no es un traslado sencillo. No, no, duele muchísimo eso. Y la única manera que tienen para hacerlo es en ambulancia. Están esperando una ambulancia para trasladar a Tulio ahora desde Viedma a Junín y luego ver los pasos a seguir. Si se va a operar acá, si decide él operarse eh, en, en Venezuela, ¿cómo afrontar naturalmente los cargos, los costos? y Claro, porque... Ahora tienen. Ahí es donde, a partir de ahí, de, de resolver eso, se le abre la otra incógnita. ¿Cómo generan los recursos para contratar otro jugador en lugar de Tulio? El tema es así. Ya, una vez que se sabía que Tulio se iba a jugar a Venezuela, los dirigentes de, de ciclista de Junín se ponen a buscar el reemplazante. El reemplazante es Jackson. Albert a Jackson Sí, aquel dos 10 de, de, de Rasta que jugó por Olímpico de la ¿Te acuerdas que lo recordamos el otro en, día acá? Sí, en el equipo de Fernando Bro que jugó la final, frente, final por el descenso frente a, a San Martín de Corrientes que él no la juega porque tiene una lesión en el hombro y ahí, donde y ahí viene los James Williams James. Eh, y, y James Williams James. De, que después jugó en San Martín Bueno, esto estaba dentro de lo que era una negociación normal uno jugador que se va otro que llega Y Chaupinela se acababa ahí. ¿Qué pasó? Se lesionó Cobos. Ahora hay que ver. Eh, está bajo contrato. Todavía con la gente de ciclista. Hay que ver quién se hace cargo. De, debería hacerse cargo el club. Eso está claro. Porque se lesionó, se lastimó jugando. No, no, se club. van a hacer cargo. Sí, sí, seguro, seguro, sí, seguro. Sí, olvidate. Entonces, a partir de ahí se genera la duda de. Bueno, si el club está en condiciones de pagarle lo que le resta del contrato. O los términos que puedan llegar a arreglar con Tulio Cobos. Y la recuperación y la llegada de Jackson. ...para que el ciclista siga teniendo este, otro, otro extranjero. Bueno, una, una situación eh, realmente, realmente complicada, ¿no? Y en un fin de semana que han pasado cosas eh, y, mucho, y, y, y muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas importantes se produjo el, el, el, con el tema de la Confederación Argentina de básquet El ¿no? viernes. El, el viernes cuando salíamos de la radio... Nosotros habíamos comentado ya las, las federaciones que estaban este, apoyando a Federico Subieles, este, bueno, cuando salíamos de acá, eh, en medio de la lluvia, eh, el viernes al mediodía, eh, sale el comunicado de la Asociación de Clubes, eh, a través de la Asociación de Clubes, donde algunas federaciones que no se iban a tener de votar, y después pasó que le, salió el vicepresidente, que ahora es presidente de San Luis a, a desmentir que ellos van a venir a la, a la reunión, en fin, se armó toda una, una serie de revuelos con, con un comunicado de la asociación de clubes, pero eh, lo cierto es que Federico es lo más importante que pasó la semana pasada, que Federico Subviele aceptó la, la, a postularse, se cerró el, el día viernes también, y la única lista, el único candidato es la encabezada por... Federico Subieres, quien está con nosotros para, para dialogar. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué decís? Buen día. Matías Traversa y, y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, eh, contanos un poquito cómo fue ese fin de semana, eh, donde, donde, bueno, tuviste que tomar, o esa semana, mejor dicho, donde tuviste que tomar la, la determinación de, de, de, de continuar o no. Eh, había cuenta de... de, de de esta apoyatura que recibiste de parte de 10 federaciones en forma oficial y seguramente en el, con el correr de los, de los días, alguna que otra federación más este, seguramente va a terminar apoyando tu, tu candidatura este, y, y aparte tus cuestiones personales que, que, que tienen que ver eh, o están vinculadas a una, también a una un, carrera política las, eh, las decisiones familiares que también a veces no, no, no son fáciles de tomar o sea en fin, hay una serie de situaciones que, que tienen que ver en la vida de cualquier hombre que tiene que tomar una decisión, porque en una decisión siempre se ganan cosas, pero también se pierden cosas. Contanos un poquito cómo fue. Bueno, fue una semana, eh, la verdad, que, que intensa. Eh, desde que nosotros ya efectivizamos el, el llamado asamblea, con, con ya fecha exacta, eh, bueno, nos comunicamos con, con las federaciones buscando, bueno, que, que además sean las federaciones las que tomen la decisión de, del rumbo a seguir el camino que, bueno, que ellos entiendan eh, más conveniente de, de cara al futuro eh, bueno, sabíamos que había dos, dos grupos de, más grandes de federaciones un tercer grupo un poco más, más pequeño tratamos de, de promover el, el diálogo entre los espacios para que ellos busquen un esquema de, de unidad fui siguiendo este, este proceso eh, bueno, sé que que se fueran reuniendo, que no, no llegaron a un acuerdo en cuanto a, a promover a un candidato eh, federativo. El día miércoles me llega la, la propuesta, bueno, de un grupo el eh, que a la postre fue un grupo mayoritario de, de federaciones que, bueno, me proponen o, o entendían que debíamos seguir con este proceso de, digamos, de, de normalización administrativa y, y como continuar este periodo de transición en, eh, en mi persona. Eh, bueno, le pedí un unas horas para, para analizarlo, bueno, fueron horas que la verdad hubo mucha gente que, que se comunicó que, que, bueno, que apoyó, y la verdad que íntimamente sentí lo mismo que sentí hace un año y medio, un poco más ¿no? la, la, la necesidad o, o, o esta situación de no, no poder mirar para, para el costado, eh, entender que, que aún queda cosas por hacer y bueno, renovar mi, mi compromiso con Con nuestro deporte en, en una actividad que, bueno, que es exigente, que sabemos que, que va a seguir siendo compleja por algún tiempo, pero bueno, con, con mucha confianza eh, en, en buscar la unidad de toda la gente de básquetbol y poder trabajar por un futuro mejor. ¿no? ¿Y vos crees que se puede lograr esa unidad? Pero en serio lo pregunto: de, de, de, a ver, eh, porque uno, uno ve y en estos días, este, no, no solamente hablo del básquet, hablo de. de eh, a, a nivel, qué sé yo país, a nivel este, AFA a nivel Latinoamérica, lo que, lo que sea un club, este, una sociedad de fomento, lo que sea eh, ¿hay posibilidades de unidad o es tanto y, y tan desmedido eh, todo lo que tenga que ver con, con el poder que, no, que, que es casi incompatible esa figura de la unidad? Yo confío en que vamos a poder encontrar eh, caminos que conduzcan al diálogo ¿no? eh, yo también entiendo que uno viene de ser interventor... ...que es una figura no cómoda... Para, para, ...muchas veces para los dirigentes... ...o para ciertos sectores... ...yo eso lo, lo veo con, con normalidad... ...lo acepto, pero bueno... Eh, ...creo que se abre una nueva etapa... Eh, ...yo estoy dispuesto a trabajar con todos... ...a escuchar a todos... ...y creo que si ponemos en, arriba de la mesa... Y, ...y de la agenda... ...discusiones de deporte, de básquetbol... ...bueno, yo creo que, eh, que las cosas van a ir bien... Eh, ...yo he hablado en este año y medio muchísimas veces con, con todos los actores de nuestro básquetbol y creo que cuando se habla del deporte y se, se pone eh, exclusivamente dejando nombres propios de lado estas situaciones arriba de la mesa, mucho, en muchos casos hay eh, muchísimas coincidencias, ¿no? Eh, por supuesto que todo esquema de trabajo en unidad eh, llega a tiempo, eh, hay que ser paciente con esto y también respetar las posiciones divergentes independientemente del número de federaciones que puedan reunir. Federico, lo pregunto desde el desconocimiento y porque creo que hay muchísima gente que tal vez esté escuchando nuestro programa y se va a poder informar y, y conocer internamente eh, la figura del interventor y tu figura como candidato a presidente de la CAV. ¿Es incompatible con tu función para la que fuiste electo en las últimas elecciones a nivel país? Bueno, esto las... Las federaciones que me han elegido, que tienen una vasta experiencia, la, la Inspección General de Justicia, los asesores jurídicos que, que trabajan en la institución, ninguno entiende que haya algún tipo de incompatibilidad, por eso obviamente acepté eh, esta responsabilidad. Y el, el cambio, el, el tan mencionado cambio de estatuto, si el estatuto lo permite o no lo permite, en, en algún momento... ¿Narra alguna figura que no te permita vos ser, eh, ser candidato y que requiera en la Asamblea del cambio de figura para poder ser candidato? ¿Se entiende a, a dónde voy? No, con el estatuto actual, digamos, no, claramente lo, lo, lo permite, digamos. no De hecho, eh, habla que, a excepción del presidente, las, las, las personas que integren el, el arco directivo o el, el consejo directivo tiene que ser gente que sea representante de las federaciones en la asamblea explícitamente desde esta figura eh, afuera ¿no? Estamos hablando con Federico Subieles interventor este, de la Confederación Argentina de Básquetbol y, y bueno, eh, futuro o, o mejor dicho, futuro no, candidato ahora este, para las próximas elecciones o la próxima asamblea el 22 de diciembre y a vida cuenta de lo que pasó el fin de semana la única lista, la única posibilidad es la que estás encabezando vos, Fede. Sí, venció el plazo de presentación el, el último viernes y, bueno, es la única lista efectivamente presentada. Eh, ¿Y cómo imaginas esa asamblea del 22? La asamblea, digamos, que, bueno, tiene una orden del día en el cual, bueno, vamos a poner a en consideración, entre otras cosas, la, eh, la memoria, el balance de la institución. Eh, tiene algunos puntos importantes también como la consideración de, del nuevo estatuto. Eh, y bueno hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el nuevo reglamento nacional de paz que hay que proponer adaptar conforme eh, a la nueva ley del deporte y también a, a la nueva ley de, de derechos deportivos que fue nacional el año pasado. Eh, la imagino como cualquier asamblea, vuelvo a decir, hay seguramente alguna situación de divergencia con alguna federación, pero me parece que en esto lo importante es recuperar la institucionalidad, que, que la CAP vuelva a tener eh, la fortaleza de, de estar normalizada con vida interna, eh, con participación de las federaciones, con todos los estamentos también eh, participando y, bueno, y avanzando sobre situaciones que hay que resolver y que solamente se pueden hacer con una CAB, con, con toda la, la fuerza que le da volver a estar dentro de los caminos de la normalidad. La, para, para lo que es una, una, una asamblea o una elección, de acuerdo a los, a los estatutos de la Confederación Argentina, para quien se abstengan a votar el candidato a presidente, que en este caso, lista única, eh, sos vos. ¿Ese, ese voto, ¿qué? ¿Es manifestar solamente que uno se encuentra en contra o queda algún registro en actas de, de, de la abstención? Eh, la verdad que temas jurídicos específicamente, Matías, si querés, podemos eh, abordarlos con algún abogado. Eh, aquí, aquí hay una lista única que lo que se hace en la Asamblea es, es consagrarla eh, y nada decimos más. que las, pos sí, la, las, las posiciones de las federaciones, por supuesto, se dejan asentadas, ¿no? Eh, cualquiera sea la posición que las eh, federaciones se expresen. ¿Hola? ¿Estás ahí todavía, Fede? ¿Hola? Ah, sí, pensé que se había... Pensamos que no, se no, había... estoy, estoy aquí. No, pensamos no, que No, digo, se se había... sí, se la, la pregunta mundo. tal vez no tiene que ver tanto en el marco legal, sino en saber si que una determinada cantidad de federaciones, como la Asociación de Clubes y, y las que salieron en el comunicado eh, Febamba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y San Juan, que marcaron sus puntos discrepantes, como bien decís vos, que alguno lo, los va a tener, eh, pueden llegar a, a, a solicitar que vos no seas el candidato a presidente, o de alguna manera anular la, la, la, la elección del presidente, porque bueno... ¿El comunicado? En, el, en el término asambleario, no. no. Eh, ahora, si hay una decisión de judicializar la situación, ese es un tema que, que no lo tengo que responder yo. Perfecto. Eh, ¿En cuánto influyó el apoyo de todos? ¿no? De, de, del medio, de los jugadores, eh, independientemente de las federaciones. Si te, te pregunto esto, si hubiese tenido el apoyo de los jugadores y estaba en duda el apoyo de las federaciones... O si hubiese sido al revés, este, hubieses aceptado la ser el, el futuro presidente de la confederación argentina de básquetbol. No, aquí hay un cúmple de situaciones, digamos. No, yo eh, en esto, en la previa y en esto sí lo hablé con con todos los actores, incluido el ADC, eh, Yo no quería ser un, una figura que, que sirva para dividir, que sirva para que un grupo colisione contra otro. Eh, en esto, esta, esta situación que observé, que bueno, que iba a haber una sola lista, por supuesto que, que fue importante, porque creo que hay un consenso mayoritario claramente alcanzado. Después también es central que un grupo de federaciones que, bueno, que, que está claro que, que fueron al principio contrarias a la figura de un interventor, eh, se hayan unido para, bueno, para pedirme que, que continúe. Y bueno, y después la verdad que a la hora de, de pensarlo, el hecho de, de haber podido palpar el. El apoyo muy importante y los distintos sectores de nuestro trabajo, fue fundamental. Este fue un año muy, muy duro, fue muy difícil. La verdad que casi todo el año, hasta estos últimos meses, pensé en terminar mi gestión y poder recuperar un poco el rumbo de mi vida familiar y también laboral, pero bueno, me siento comprometido también, y creo que puedo hacer las cosas bien, estoy dispuesto a poner toda mi, mi energía y mi esfuerzo para buscar el, el interés y el bien del conjunto, digamos. Y, y decías, hay cosas en las que se tienen que profundizar y seguir trabajando. Eh, ¿Cuáles son esas que, que a corto plazo, cuando asuma ya como presidente de la confederación, eh, van a seguir traccionando para mejorarlas, para optimizarlas, algunas para empezar a hacerlas? Yo creo que, bueno, el, el tema administrativo tenemos que seguir con esta, con esta línea de, bueno, de austeridad, de, de trabajar bien en la, en la planificación, seguir... Eh, ordenando y terminar este proceso de, de reestructuración y, eh, y pago de la deuda eh, creo que lo deportivo seguir seguir priorizando eh, mucho a, a lo que tiene que ver con, con la formación el desarrollo de nuestros chicos buscar un, un programa eh, a largo plazo eh, en esto y después me parece fundamental tener una mesa de trabajo continuo con la asociación de clubes me parece que hay que, que trabajar para, para complementar para permitir que la liga tenga las herramientas para seguir creciendo y hacer el trabajo que viene haciendo y a la vez los clubes formadores puedan hacer su trabajo con, con toda la protección y todas las herramientas que le puede generar la confederación y después me parece muy muy importante que haya un ámbito orgánico para los entrenadores para los árbitros, para los jugadores para que puedan aportar y ser parte ¿no? yo creo que más que nunca la confederación tiene que ser la casa del básqueto argentino cada uno por supuesto haciendo lo suyo ¿no? los dirigentes eh, haciéndose cargo de la toma de decisiones como dirigentes, pero también creo que tienen mucho para aportar de su visión, entrenadores, eh, árbitros y jugadores. Me parece que esto es eh, absolutamente central en, en los desafíos que vienen. ¿Y va a cambiar algo la manera de gestionar? Porque, eh, a ver, en, en relación a cómo se gestiona siendo la, la autoridad máxima de la intervención, que tiene una dependencia directa de un ministerio gubernamental, y hay otra que si bien la dependencia está porque la IGJ y el ministerio... De, de, de Justicia y Derechos Humanos eh, tiene que auditar las distintas actividades federativas ya es diferente porque el, el reporte es directamente a vos como presidente de la gestión, ¿Hay alguna va a haber alguna diferencia en el modelo de gestión que, que vas a plantear o todo seguirá similar a como se viene haciendo hasta ahora? No, va, va a haber diferencias importantes, digamos, ¿no? A mí me tocó, la verdad, experimentar una situación compleja que es tener que tomar casi todas las decisiones en soledad e incluso respetando muchas veces la, la no participación el no aporte de, de, de algunas de los entes o, o entidades que lo crean en nuestro básquet, lo bueno, ahora, creo que llegan a una, una etapa, eh, de hecho primero nosotros estamos planteando también la necesidad de poner en consideración un nuevo estatuto y de tener sistemas orgánicos y mesas, comisiones digamos de entrenadores, de árbitros, de jugadores, mesas de federaciones provinciales, de básquet femenino, el minibásquetbol. Creo que hay que eh, abrir ámbito de participación continua para bueno ir enriqueciendo el el debate y bueno, buscar el... Bien. Yo creo que hay muchísimos proyectos de, de gente, hay mucha gente que ha hablado en este tiempo, nosotros en los últimos meses fuimos muy cautos porque no queríamos tomar eh, decisiones que impacten ya en, en la futura conducción de la Confederación ¿no? lo hicimos durante muchos meses, entendiendo que eh, iba a haber una conducción distinta eh, pero bueno, la verdad que eh, ahora que me toca a mí eh, ser la persona que tiene que llevar adelante la, la efectiva normalización de la conducción de la Confederación después de la intervención La verdad que también estoy conforme de no haberlo hecho porque, bueno, me parece que la decisión de que viene tenemos que tomarla entre, entre todos los actores. ¿Y el, y el cambio político que va a haber en el país a nivel, a, a nivel conducción, a nivel presidencial, en relación a lo, que, a lo que venía siendo o lo que será hasta el 10 de diciembre, ¿crees que puede llegar a marcar también una diferencia en, en el día a día de la Confederación Argentina? No, nosotros estuvimos reunidos con, con Carlos Macalister, que sí. va a ser el próximo el responsable de, de, de deporte de, de la Nación, un poco poniéndolo al corriente el trabajo que habíamos realizado eh, no solamente lo administrativo, sino lo deportivo de lo que iba a ser el próximo llamado a la, eh, a la Asamblea él la verdad que se mostró primero empapado ¿no? sabía un poco lo que se estaba desarrollando, cómo veníamos trabajando y bueno, la verdad que eh, marcó la verdad que puntos de, de acuerdo mismas miradas en lo que tiene que ver con, con el trabajo en, en formativa con poder impulsar el federalismo también en, en el trabajo, eh, y por otro lado también recordemos que, que el ENARD es un ente mixto, ¿no? que tiene por un lado representación del Comité Olímpico Argentino, por otro lado representación de, de la Federación de Deportes de la Nación, y bueno, ya tiene eh, sus su propuestas, sus planes de trabajo para, para el año próximo, que bueno, nosotros lo hemos trabajado ya este año para tener asegurado eh, el presupuesto para, para el trabajo en nuestro programa de desarrollo y en, también en en la gira de nuestras selecciones formativas y selecciones nacionales, ¿no? eh, Volviendo a la asamblea del 22, yo un poco me quedé, me quedé con ganas de preguntarte porque este, a, hubo... Bueno, acá tuvimos la palabra de Ricardo Siri, también este, el viernes a la tarde leímos, como seguramente lo habrás leído vos también, el, el comunicado que sacó a través de la prensa de la Liga Nacional de Básquetbol, las seis federaciones. Este, digo... En algún momento en la asamblea te pueden presentar Como que el, ellos dicen que el balance No es tal cual, vos lo estás promulgando Lo estás comunicando Y que la deuda no se achicó en, en, en la cantidad y en el monto En la que vos decís Y sino que los números son otros Y se habla permanentemente de una falta de comunicación Entre las federaciones y la intervención En este caso con vos, obviamente Y me parece que esos son puntos Que, que, que, van, a, que van a salir Y vos no sos ajeno a eso Imaginás que, que eso puede pasar, ¿no? Fabián, la confederación, desde, eh, recordemos que cuando comenzó la gestión se había aprobado un balance falso que daba una situación de piden de o, o de pequeño superávit que, bueno, distanciaba mucho de la realidad que nos tocaba enfrentar. ¿no? Desde que nosotros asumimos no solamente que la CAP tiene contabilidad diaria, digamos que se pueden eh, observar los registros de cada día del movimiento eh, económico de la confederación, sino que hemos brindaba informes periódicos a FIBA, a la Secretaría de Deportes, eh, a la Inspección General de Justicia, hemos radicado eh, nueve denuncias penales, eh, nuestro balance claramente condice la situación patrimonial hoy de la entidad, eh, las federaciones que han querido pedir ampliación de la información lo han hecho, eh, creo que, que han visto que, que esto es 100% así y bueno, y por eso hay hoy un apoyo eh, mayoritario, ¿no? la casa está abierta para que todo aquel que, que quiera consultar pueda hacerlo, pero la, la veracidad, la transparencia eh, están absolutamente garantizadas, porque primero ha sido un, una característica que me ha marcado en todos los años de mi gestión pública y en este año la Confederación Argentina de Básquetbol. Eh, y segundo, que bueno, están los elementos técnicos, jurídicos y, y contables para, para marcarlo de esta manera. Y allí, bueno, vos respondiste muchas de las cosas que Fabián te, te preguntaba con respecto a este comunicado que salió eh, firmado por la Asociación de Clubes y no quiero hacer eje solamente en eso pero hay, hay una pregunta que se hace en el comunicado y tal vez no seas el responsable eh, de, de contestarla y se la vamos a preguntar a quien corresponda pero habla de que el, de, de, por qué el proyecto de reforma estatutaria es discriminatorio a mí me hace ruido esa frase Desconozco el proyecto, por eso te lo pregunto, si vos sabés a qué hace referencia esto. La verdad que no, nosotros eh, esta semana vamos a comunicar el proyecto, nos parecía que primero era importante, eh, digamos, también con, con la presentación de listas, eh, avales y demás, esta semana vamos a comunicar el proyecto, el proyecto es un proyecto que recoge lo que hemos dicho en todo el año, no hay ninguna sorpresa lo que, lo que van a ver ustedes en el, el proyecto puesto a... Eh, a consideración y como todo puede ser enriquecido, ¿no? Eh, de hecho hay, hay federaciones que ya están aportando, digamos, planteando algunas situaciones con algunos artículos, ¿no? Es, es para eso. Nosotros sí entendemos que necesitamos una herramienta superadora que garantice participación de los estamentos, profesionalidad, eh, transparencia, un federalismo adecuado, es lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, y es lo que un poco se está... Eh, planteando la nueva herramienta, no este nuevo proyecto, que bueno, las federaciones que vienen, que vienen trabajando, vienen aportando y venimos trabajando en pulirlo para poner una consideración el día, eh, el día 22. La Federación de San Luis, eh, ¿en algún momento le manifestó su apoyo a, a la lista de integración federal, que es la que componen ustedes? Eh, sí, Matías, pero la verdad es que yo no, no, no quiero hacer eje, es que, te lo digo con todo respeto, eh, en el comunicado o en los firmantes del comunicado, de no, ¿yo sabés por qué? Porque vos... hablamos con Carrasco, Fede, que nos dijo que podrían sí. llegar a ser entre eh. 16 y 17 federaciones. Y hay un número, un número importante, federaciones, que, que la verdad que viene creciendo. Yo le, lo que digo es, para, para marcar la posición, yo respeto el comunicado, no lo comparto. No, no, quiero, no quiero, digamos, contestar eh, la, todas las preguntas que usted me tiene en realidad. Punto por punto del comunicado, estoy dispuesto a conversarlos con ellos cara a cara, a mí no me gusta... Eh, digamos, plantear temas de, o de chicanas o de determinadas frases que, que se han planteado. Yo respeto a todo el mundo y voy a abrir el, el diálogo en todo, digamos, a todas las federaciones, las firmantes de, ese, efectivamente firmantes de ese documento y las que no también, porque bueno, eh, nosotros queremos trabajar con, con el conjunto, ¿no? con el pleno de, de federaciones y con el pleno de los, de los estamentos. ¿Qué evaluación haces de la intervención en, la, en los aspectos deportivos? ¿O qué hicieron con todo el grupo de trabajo como, como evaluación de la gestión hasta el momento? Buena, ¿eh? bueno. Yo creo que bueno, hemos logrado una situación compleja fue difícil porque bueno, por momentos hubo colaboración, por momentos no eh, creo que hemos logrado empezar a plantear un, un esquema de trabajo y seguimiento en, de, y desarrollo individual de nuestros jóvenes eh, interesante eh, creo que le estamos dando la, la importancia a la entidad Que el que elevaje femenino efectivamente eh, merece. Eh, y después creo que hay muchas cosas por mejorar. ¿eh? Pero la verdad que creo que el, el, el grupo de trabajo que ha trabajado es un esfuerzo enorme, inmenso, porque fuimos poca gente, pocas personas, y creo que pudimos cumplir con casi todos los objetivos que, que nos planteamos, que seguramente no van a ser los mismos que se va a plantear la conducción orgánica de la Confederación, ¿no? que tiene que ser más ambicioso y, por supuesto, involucrar mucha más gente en el trabajo. Pero, por ejemplo, vas a proponer que el plan altura. O los distintos trabajos eh, técnicos que se han hecho en, en distintas regiones del país, todo tiene que ver con, con el básquetbol formativo, naturalmente. ¿Continúen de esa manera o, mejor dicho, hasta se optimicen estos planes que se vienen desarrollando hoy? Sí, sí, sí. Nosotros, digamos, eh, creo que esto ha funcionado bien. Hay, hay muchos informes, se nota en la, en la cantidad de jugadores que, que se han podido detectar. Creo que en esto o sea, se ha hecho un trabajo bueno también tenemos una lectura de las cosas que hay que mejorar, creo que, que se han cometido errores y que bueno, necesitamos a esto darle más potencia, ¿no? Eh, eh, esperamos poder poner la consideración en, también eh, en la Asamblea o las reuniones previas o posteriores con el, con el pleno de las eh, federaciones, porque bueno, me parece que tiene que ser un poco el norte y, y el espacio que uno tiene que, que previsar de cara al futuro, ¿no? Y fundamentalmente tener un un proyecto a largo plazo en el cual se puedan ir cumpliendo etapas, ¿no? Algunas en el corto plazo, algunas en el mediano y otras en el largo, ¿no? Está claro que, que tenemos que trabajar, pero para que, el, para que el trabajo sea serio, necesariamente hay que involucrar a todos los actores porque, bueno, tenemos que tener una coherencia en la toma de decisiones, desde, bueno, desde el primer chile que se incorpora al práctica de este deporte hasta, bueno, los jugadores de alta competencia. Eh, para la gente que no está actualizada y que nos pregunta este, vía Twitter este, por algún mensaje de texto también, ¿De cuánto consta el mandato? ¿Cuánto dura cada mandato de la Confederación Argentina de Básquetbol? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, obviamente que preguntarte a los cuatro años qué, qué va a pasar en estos cuatro años es, este, es muy, pero muy difícil. ¿Cuál va a ser la primer gran medida que, que, que si tenés pensado, vas a tomar este, luego de la Asamblea del 22? ¿O va a continuar todo como, como hasta ahora, eh, en la misma línea del trabajo, del perfil bajo, del seguir regularizando la institución? No, se va a trabajar con, con perfil bajo, como lo venimos realizando, pero también abriendo mucho el, el diálogo y, y el juego a todos los sectores de nuestro deporte. Yo creo que tenemos mucha riqueza en todos nuestros estamentos, digamos, ¿no? Eh, y creo que tenemos que ser capaces de, bueno, de recoger estas, eh, estas inquietudes, estas situaciones que vienen pasando. Nosotros la verdad que también vemos con, con, con buenos ojos muchas de las reformas que se vienen haciendo en, en nuestra competencia ligera eh, creo que, bueno, que, que, que vienen buenos tiempos para el Báltico. ¿no? Eh, en esto hay que, creo que tratar de, de, de ir recuperando la, la normalidad, el diálogo eh, venimos de un año, hace un año y medio ustedes recuerden también lo que fue la, la elección previa de la confederación, fue bastante más eh, previa la intervención, digo, ¿no? bastante más, más compleja, más dura, creo que, que ahora yo creo que están dadas las condiciones para que podamos avanzar de, de buena manera eh, estamos hablando con Federico Subieles, eh, candidato por integración federal, eh, única lista que se ha presentado en forma oficial. Ya ha cerrado, el, ha expirado el tiempo de reglamentario que hay para, para poder presentarse a, a, a futuro presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Y, y Federico, con su grupo de trabajo, obviamente estamos escuchando atentamente y va a tratar de sumar al resto de las federaciones o a la cantidad de gente que, que quiera colaborar con la confederación, este, va a arrancar una dura tarea. ¿En qué momento se encuentra eh, la, la, la situación del expresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol? En cuanto a las denuncias, en cuanto al tratamiento penal, en cuanto a lo que bueno este, la tu intervención ha puesto sobre la mesa de trabajo. Bueno, nosotros hemos realizado eh, la, las presentaciones eh, penales correspondientes. Eh, hoy están en el juzgado del doctor Rodríguez, el, el Ficar Picardi, hace creo que aproximadamente 120 días, pidió eh, varias medidas de, digamos, de, de prueba o para, para que se lo solicitó al juez, para que el juez decía, por un lado, el. el Efectivo impulso de la, de la acción penal, eh, el CIPE está pidiendo la, la imputación y la llamada indagatoria del de, de expresidente Germán Bacar Nosotros, eh, en, en el poder o la resolución de, de, que extendió en su momento el ministro de Justicia, no nos daba eh, la facultad de poder eh, constituirnos como querellante, como, como para poder impulsar efectivamente nosotros la causa, es algo que, bueno, en caso de ser. Eh, bueno, a partir del, del 22 de diciembre el próximo presidente de la Confederación, vamos a, eh, a pedir en el juzgado que nos permitan a la CAV eh, bueno, constituirse en esta, en esta figura para, para poder seguir de cerca, seguir aportando y seguir rendiendo eh, ¿no? todos los elementos probatorios que creamos conveniente aportar. la aportar. La, ¿Las denuncias, Federico, están, están realizadas a través de la intervención y del, y del Ministerio de Justicia? o es la intervención. Yo como interventor de la Confederación ah, que realicé las, las, presentaciones, bueno, las presentaciones judiciales. Y ahora la Confederación Argentina de Básquetbol, una vez que se termine la intervención, para ver si comprendí bien, eh, ¿va a traccionar como querellante en esta denuncia que ya están en el juzgado del doctor Rodríguez? Sí, yo como interventor no tenía la facultad era, ah, bien, no, bien. de poder ser y bueno, vamos a, los, a solicitar esta facultad en, en, bueno, en el juzgado para que se nos considere de esta manera. Fede, eh, eh, con respecto a lo, a lo que tenga que ver con la selección argentina, las cosas van a quedar más o menos como están, luego del Juego Olímpico se hablará de la continuidad de Hernández ¿no? ¿se valorará en ese momento? Nosotros, bueno en su momento cuando conversamos con Sergio en, bueno, en enero de este año eh, bueno, nos, nos habíamos planteado un, un ciclo de trabajo que bueno, que expiraba en, en el Juego Olímpico eh, por supuesto que está siendo un, un trabajo enorme, creo que Bueno, el, el, el laburo, el torneo que se hizo en el, eh, en el preolímpico fue bueno, de, de mucha magnitud, creo que excedió eh, todas las consideraciones previas, eh, me parece que está en un grado de, de modulación eh, personal muy importante y aparte logrando rendir un equipo de trabajo que uno los vio, eh, de qué manera trabajaron Gonzalo García, Silvio Santander, eh, Nicolás Casalangua, digamos, ¿no? la, la cohesión, la humildad para trabajar, creo que tenemos un... Juego técnico de, de, de primerísimo nivel, eh, y bueno, ahora estamos preocupados y ocupados en poder brindarles todas las, las herramientas y todo el programa de preparación que ellos nos, eh, nos solicitaron. Y bueno, seguramente después de la Olimpiada se evaluará la, la, la situación a seguir. Tema amistosos y pretemporada para la selección que va a jugar el Juego Olímpico: hay una parte que estaría confirmada, que es la de Las Vegas en Estados Unidos. Eh, con algún amistoso también allí eh, lo que será la concentración en Argentina ¿se puede detallar algo? Nosotros podemos adelantar que bueno vamos a estar concentrando el, el primer día del mes de julio eh, el día ¿Julio trece, o junio? Julio. De julio, julio, julio con el de julio sí. eh, el día 13 el equipo va a estar viajando a, eh, a Estados Unidos para hacer una concentración de 10 días en Las Vegas eh, que está confirmado el día 22 un, un partido con la selección de Estados Unidos eh, que muy probablemente el día 19 eh, podamos jugar con, con Estados Unidos B, que es el equipo de Sparling también con jugadores de NBA de, de Estados Unidos y bueno, quedará a consideración de Sergio la posibilidad de, de sumar algún amistoso eh, adicional contra algún eh, equipo de, de verano de algún equipo NBA que van a jugando, estar jugando el torneo tradicional que en NBA se en Las Vegas en esa fecha después el, el primer Super 4 eh, en Argentina se va a hacer los días 26 y 27 de julio, que bueno estamos muy muy cerca de, de poder confirmar los participantes, está, está faltando un, uno de los, de los participantes de este evento y se plantea eh, un segundo torneo el día 29 y 30 eh, bueno, y bueno estamos trabajando para hacer un partido de despedida el día 2 de agosto, ese sería el, el programa de partidos de, de la selección previo al ...a los Juegos Olímpicos. ¿La concentración en Buenos Aires, Fede? Sí, en Buenos Aires. Más o menos con el mismo sistema... ...o la misma modalidad... ...de, este, de esta última temporada, ¿no? Sí, eh, vamos a trabajar... ...Sergio pidió respetar ese, ese esquema de trabajo... Eh, bueno, estamos evaluando algunos campos de entrenamiento y algunos lugares de, de concentración para bueno, creo que también sobre finales de esta semana o la que viene ya podremos anunciar el, el paquete completo. ¿Cómo te sentiste? Estamos hablando con Federico, te agradecemos el contacto, eh, realmente, eh, y, y que nos respete las preguntas y bueno, que vayas pudiendo contestar lo que lo, lo que vos creas que, que, que tenés que, que, que decirnos a, a nosotros y fundamentalmente a la audiencia es la que, la que quiere saber, ¿no? Este, ¿Cómo te sentiste cuando viste en la, en la previa de la presentación de las federaciones que te acompañaban o cómo te sentiste cuando, bueno, veías que Sergio Hernández eh, apoyaba eh, tu gestión, este modelo de gestión, Manu Ginóbili, Luis Escola, Pablito Prigioni, este, Chapu Nocioni, eh, diferentes este, personalidades exjugadores, jugadores, dirigentes obviamente dirigentes porque has juntado eh, fuiste el que más federaciones has juntado para, para la presentación de la lista ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿como que habías cumplido eh, con una tarea para la que te había puesto la, la Inspección General de Justicia? Eh, yo no sé si por una cuestión digamos de, de, de formación personal o, o quizás por algún exceso de religiosidad en el trabajo pero la verdad que lo sentí como una nueva carga de, de responsabilidad eh, en esto uno siente que bueno, no, no, digamos, no, no puede fallarle a, a tanta gente que está confiando eh, y siento la verdad te voy a decir esto con sinceridad con, con, con igual grado de responsabilidad ambas situaciones, la de la gente que apoya y la de la gente que no eh, yo respeto igualmente a los dos y voy a buscar los caminos del diálogo con los dos sectores pero eh, nada, siento una una nueva carga de responsabilidad renovada y sí, por supuesto, me siento con mucha, con mucha fortaleza para transitar el camino que viene, que sabemos que va a ser eh, duro, pero bueno, me siento con el suficiente respaldo para, para poder hacer el trabajo. fe bueno, muchísimas gracias, no te queremos molestar más, este, hemos hablado extensamente, ojalá que, que bueno, que yo también tengo esa, esa ilusión, o sea a pesar de que han pasado muchos años, que uno tiene muchos años y ha visto muchas cosas, uno siempre tiene la ilusión de, de, de, de tratar de, sabiendo lo difícil que es, pero de tratar de lograr una unidad, porque en definitiva el básquetbol es uno solo y los caminos este, conducen siempre al mismo lugar, entonces independientemente de las ideologías o de las formas, la metodología para, para operar y, y para trabajar, Este, supuestamente si todos quieren lo mejor para la actividad tendría que, que desembocar en una gran unidad y no somos tantos, es un ambiente es un microclima eh, es un micromundo y, y la verdad que estaría bueno que, que todos se pongan de acuerdo como para poder eh, querer realmente lo mejor eh, para, para el deporte independientemente de las apetencias personales de cada uno, así que te agradecemos el contacto, lo mejor para vos, va a ser lo mejor para todos. Eh, apoyaremos como si hubi como hubiésemos apoyado a otra figura que esté en tu lugar, porque también si hubiese venido José Pérez, este, nosotros hubiésemos querido lo mejor para él, porque siendo lo mejor para él, eh, va a ser lo mejor para, para el básquetbol argentino. Así que gracias, este, como siempre, bueno, tenés este, el respaldo de mucha gente, así que a trabajar, no va a ser fácil. Bueno, yo la verdad que te, te agradezco, te lo había dicho en alguna nota meses atrás, digamos, especialmente al inicio de la intervención, que también hubo momentos complicados, digamos, ¿no? porque claro. si uno mira para atrás, en aquellos primeros, primeros meses, digamos también había muchas voces en contra del ¿no? proceso que iniciaba, eh, y la verdad que yo siempre te vi como, como una persona que, bueno, que, que intenta siempre tirar puentes, digamos, ¿no? de, de abrir puertas para para el diálogo, yo te lo, te lo voy a agradecer en su momento, lo, lo vuelvo a hacer, eh, nada y, y decirte que, que, que vamos a trabajar con, con, con muchísima fuerza y tratando de abrir eh, todo el espacio de diálogo posible. Yo tengo mucha tranquilidad porque sé de qué manera hemos, eh, hemos trabajado, eh, de qué manera eh, hemos logrado empezar a, a sanear y, y a ordenar administrativamente la confederación, eh, bueno, y también sé de qué manera eh, es necesario caminar hacia el futuro que sin lugar a dudas es eh, juntos no es entre todos yo la verdad que veo con diferencias, pero veo mucha gente tratando de hacer cosas para que Argentino mejor y creo que eso es lo importante después seguramente hay que buscar los mecanismos para ordenar buscar cohesión y bueno intentar que, que todos tenemos para el mismo lado Federico Subieles Chubi muchísimas gracias ¿eh? un abrazo gracias buen fin de semana bueno Federico buen fin de semana buena semana